vamos a España. ¿eh? Este, ahí está Nicolás Richotti. ¿Cómo te va, Nico? ¿Qué decís? Buen día. ahora buenos días. ¿Todo bien por acá? Bien, todo bien. ¿Vos? Bien, bien, bien. Todo bien. Eh, bueno, esperando el partido mañana, eh, con ganas de vivir, que bueno, tenemos el eh, clásico contra los vecinos, la isla vecina, así que bueno, todo bien, por supuesto. Bueno, ¿cómo anda esa recuperación? Porque ahí vemos fotos, este, te seguimos por Instagram, este, este estamos siguiendo atentamente los eh, los momentos de tu recuperación y se te ve, se te ve bien, se te ve activo. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, la verdad que estoy muy bien. llevo eh, ya una semanita, casi 10 días ya entrenando eh, con el equipo y, y bueno, me siento me siento muy bien después de casi nueve meses sin sin jugar al básquet, de, bueno, de, pensé realmente que me encontraría peor en ese frío, pero, pero bueno, las sensaciones son buenas, la rodilla está estable, está fuerte, y, y la cabeza también, por eso no tengo miedo a la hora de, de, de jugar, y bueno, o sea, es un paso muy, muy grande. Eh, me imagino que no habrá sido fácil en este tiempo, en este periodo, otra vez fuera este, por, por una lesión, Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajaste eso? ¿no? ¿En, ¿En quién te apoyaste? ¿Estuviste con un apoyo psicológico solo? ¿Tu familia? Eh, sí, bueno, no, no fue nada fácil porque bueno las lesiones que había tenido con anterioridad no habían sido tan duras o, o, como estas o por ahí no me, no me había perdido tanto tiempo. y bueno, Sinceramente me ayudó un poco, sobre todo los primeros los primeros meses, eh, dejar de ver tanto básquet, eh, dejar de, de seguir tanto lo que es eh, bueno, el mundo del básquet que a mí me, me apasiona mucho y, y lo suelo seguir tanto en la NBA, en Liga, Argentina, eh, bueno, un poco todo, eh, bueno, me aislé un poco de eso y traté de no ver tanto porque es verdad que eh, mientras más veía por ahí, más lo extrañaba más una se me hacía, entonces eh, bueno, en el sentido me aislé un poco y bueno, me A disfrutar de otras cosas a tratar de distraerme eh, con otro otro hobbies y, y bueno poco a poco lo fui llevando y a, a medida que fue pasando el tiempo bueno se fue se fue haciendo un poco más fácil eh, en estos casos la, la ansiedad que es un factor fundamental eh, el estar afuera el, el, el vivir ver al equipo jugar y cosas importantes eh, y no poder este, ayudar o participar Te, te, te acelera el proceso de la vuelta o, o en eso trata de ser cuidadoso para no cometer ningún tipo de error por apresuramiento si, sí, trato, trato de ser cuidadoso eh, en una lesión de este estilo eh, de esa gravedad, uno trata de de, de bueno, poner, al final poner en la balanza un poco todo y saber que eh, no, no es importante volver rápido sino importante es volver bien, entonces bueno Eso lo tenía claro desde, desde un principio de que me lesioné Una vez eh, ya operado y bueno, empezaba el proceso de rehabilitación A medida que uno se va sintiendo mejor Es verdad que le dan ganas de, de, de como ir asiderando los procesos Pero eh, al final, bueno, uno tiene la bueno, los pies en la tierra Y sabe que, que tiene que, que tomárselo con calma Porque bueno, al final eh, es una fue una lesión grave Y, y una recaída podría ser muy importante Eh, muy dolorosa entonces eh, bueno mejor tomar la decisión de, de, de volver y de ir acelerando o pasar victimando quemando etapas eh, bueno eh, junto a lo, los médicos junto a los preparados físicos los fisios y bueno que es una acción conjunta y que vaya que vayamos todos de la mano que sabiendo de que de que yo estoy bien y que mi, mi confianza y el miedo en, en hacer cosas no, no, no, no aparece claro y vos fíjate como es la tecnología ¿no? que en este momento nosotros estamos hablando con vos Este, que estás en España y por otro lado estoy hablando con tu papá del partido de esta noche este, a través de, de Whatsapp y estamos hablando de cómo está el equipo para esta noche y me dice estamos todos completos, no juega hard, vas a venir eh, no, hoy no me toca le pongo yo, bueno, ahora escucho la nota porque no te estaba escuchando entonces tuve que decir que estabas al aire para que te pueda escuchar este Marcelo Lorenzo está en Mar del Plata, obviamente preparando el partido para esta noche, en una serie que está uno a uno, el hispanoamericano ganó el primero, Peñarol ganó el segundo, y hoy juegan el tercero en, en Mar del Plata, así que en, en cualquier momento, ya sobre el final de la nota, papá seguramente te va a estar escuchando como como siempre siempre lo hizo. Bueno, le preguntás a él, en, en este caso, el otro día nos contaste, y él también nos contó a veces que, que tienen, eh, o más o menos diálogo, depende de qué cosas salen, de lo deportivo pero digo en el tipo de las lesiones le preguntás acerca del cuidado o no eh, bueno sinceramente él ha tenido fortuna durante su su carrera sí, en no sos... tener lesiones así graves de este estilo eh, pero bueno él ha, habiendo vivido mucho tiempo en, en el básquet de verdad que eh, en este sentido eh, lo tomo más como un, como como padre más que como entrenador eh, él bueno me hincha mucho las pelotas en que no me apure, que, que el día que vuelva me sienta seguro, que bueno, eh, lo, me, me protege más que otra cosa, entonces, eh, bueno, yo lo, desde acá lo voy manteniendo al tanto de cómo de cómo va todo y, y bueno, por ahí, sobre todo al principio cuando ellos por ahí estaban mucho más pendientes y por ahí la cosa mía no... Eh, o los días no... ...por ahí malos míos, tampoco le estaba... Con, ...no estaba detrás diciéndole cómo estaba, cómo me sentía... ...para no preocuparlos y... ...y entonces bueno, yo siempre le dije que siempre estuve bien... ...entonces eso no... ...por ahí los días malos, los días buenos... ...no, no, no tenía, no, no había diferencia para eso... ...pero, pero la verdad que, que bueno, le hablamos un poco de todo... ...y es siempre están, siempre, no tanto ni... ...no solo mi papá, sino como toda mi familia... ...siempre aposándome. Con Nicolás eh, Ricciotti... ...este, bueno... Eh, en, ...en esto que es uno contra uno... Eh, que está ya en la etapa final de su recuperación ¿Tenés una fecha aproximada para volver? Este, ¿Ya estás haciendo, como dijiste antes Otro tipo de ejercicio ¿Ya estás haciendo otro tipo de... de, de en otra etapa, mejor dicho, de tu recuperación ¿Tenés una fecha aproximada o, o todavía no? Eh, no tengo una fecha aproximada Estoy casi seguro que va a ser eh, Antes de que termine este mes eh, Ya estoy entrenando a la par que mis compañeros Y bueno, eso ya es un, un paso muy muy grande Y sobre todo lo que más me tranquiliza es que una vez que termina el entrenamiento eh, Llevo a mi casa y, y después me intento volver a mover No tengo dolores en la rodilla, tengo dolores en toda otra parte del cuerpo Pero la rodilla eh, no me duele y entonces bueno, eso me genera una tranquilidad eh, muy muy grande Y sobre todo que dentro de la cancha me, me veo bien, entonces bueno, eso... Eh, hace que, que disfrute que vuelva a disfrutar un poco de, de todo lo que es esto del básquet Bueno Nico, ¿y cómo ves el presente, no, de, de tu equipo eh, a mente que viene una gran campaña en la Champions donde parece ser un torneo especial ¿no? Para, para el Felipe y sobre todo la adaptación de un que me imagino siempre es bueno tener uno en este caso Nico Brutino Bien, bien, la verdad que veo bien al equipo eh Es verdad que este año, bueno, en Champions estamos eh, invictos todavía. En ACL hemos perdido partidos en casa eh, que, bueno, que nos, han dejado, nos han dejado un poco tocados en, en, en la clasificación. Pero, bueno, en, eh, en general, bueno, ha sido un año muy positivo. Creo que eh, tenemos una, una gran plantilla de, de 12 de 12 jugadores que, bueno, cualquiera puede jugar, cualquiera puede citar y cualquiera pueda tener... Eh, más o menos minutos dependiendo del partido eh, entonces bueno, creo que eso es eh, importante sobre todo cuando se juegan dos competiciones y, y como nosotros eh, no estamos en España mismo, sino geográficamente estamos mucho más cerca de África eh, nos viene bien para poder rotar porque tenemos viajes eh, largos y conexiones mucho más complicadas así que eh, lo veo lo veo muy bien el equipo y, y sobre Nico también, también lo veo bien eh, creo que se está adaptando poco a poco al, al estilo de juego que, que tenemos acá con, eh, con Churros y, y, bueno, eh, todavía le queda mucho por, por explotar y seguramente que, que a medida que se hace a ser sintiendo él eh, más cómodo nos va a dar, bueno, ese único que, que todos conocemos. Bueno... Eh... Seguimos ver, en esto que es uno contra uno, con algún permiso técnico, pero eh, enseguida estaremos recuperando lo que lo que es la señal y la nota, ¿no? Con Nico Ruggiotti, que estaban llevando adelante eh, Santiago y Fabián Ortega. Pero ahora, hola, parece, vamos a una pausa, Nico, y enseguida volvemos y seguimos en nota. TNA, Torneo Federal, Euroliga NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino, todo el básquet está en uno contra uno Espacio Publicitario Brasil, colectora este 1493 kilómetro 30 Panamericana salida 197 Pachico vendas arroba nadir argentina punto com para sus productos nadir cristales para basaje PICSport es innovación en calzado deportivo. PIC es utilizada por jugadores de la NBA, FIBA y Liga Nacional de Básquet. Descubrí además su novedosa línea RAN y todos los modelos en PICSport.com.ar PICSport, PICSport, I can play. Irujo Bienes Raíces, inmobiliaria atendida por sus dueños y con 16 años en el rubro inmobiliario. A partir de este mes, Descuentos importantes en los gastos de compra de algunos de los nuevos emprendimientos, nombrando a nuestro programa. Con más de 28 emprendimientos, principalmente ubicados en Caballito, Parque Chacabuco y Flores. Y si sos jugador o entrenador de básquet, tendrás una atención especializada. No dejen de visitar www.irujo.com.ar o sus redes sociales. OCA, Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines Zona Oeste. Hoy más que nunca, defender el trabajo es defender nuestra dignidad. Compañero empleado de comercio, afiliate. Te ofrecemos asesoramiento gremial y jurídico, beneficios por nacimiento, escolaridad, disfrutar de nuestros campos recreativos, de nuestra hotelería propia en diferentes puntos del país y acceder al conocimiento a través del Centro de Formación Profesional y de nuestra escuela que imparte educación en todos los niveles. Seoca, trabajamos para cambiar necesidades por derechos Julio Rubén Ledesma, Secretario General Fin del espacio publicitario Argentina, 570 Decimos vos, en unos radios después de los problemas técnicos, eh, Nico, disculpanos, eh, y te, te preguntaba, ¿no? El tema de la cantidad de extranjeros, eh, el, la, la cantidad de argentinos nuevamente, ¿no? En la ACV, la mejor liga FIBA, ¿no? Después de la NBA. Me parece que es muy bueno, ¿no? Para, para nosotros y eso también nutre a la selección a argentina. Sí, sí, sí, es algo, es algo buenísimo. Espero que eh, que poco a poco bueno, hayan venido... Eh, nuevos jugadores argentinos, eso habla muy bien del trabajo que está haciendo eh, bueno, en Argentina, y sobre todo que eh, viene muy bien sobre todo a nivel de selección, así que eh, están todos demostrando tener un grandísimo nivel, la verdad que es una alegría eh, tenerlos acá. La última, agradecemos muchísimo el contacto, ojalá que la próxima sea ya con vos en cancha, eh, la nota. En una familia cuerva obviamente hay mucha expectativa de lo que se viene, no se sabe si es mundial de clubes, si Eh, la Copa Intercontinental, pero qué puedes decirles a la gente de San Lorenzo sobre el AE Atenas, ¿no? El último campeón de la Champions. Pero una cuestión, un cuplé bien. Te preguntaba sobre el AE Atenas, ¿no? El futuro rival de San Lorenzo, uno se sabe sin Copa Intercontinental o Mundial de Clubes, y como está en el ámbito de la Champions, consultarle a, a vos de lo que mejor correspondía en el momento. Ah, eh, sí, bueno, al final eh, creo que es un análisis equipo. El año pasado han demostrado Es un equipo que ya ha ido de, de menos a más y la ha venido muy bien bueno, celebrar la, la faina de después en su cancha porque han tenido un ambiente increíble que seguramente eh, sí, bueno le ha venido le ha venido bien eh, no sé sinceramente este año si se juega o donde te juega si es cancha neutra se juega en eh, como se pasó el año pasado que nosotros la jugamos de local Yo estoy seguro que que bueno que San Lorenzo Tiene un plantel eh, Increíble y, y está tiene jugadores con experiencia Capacitados para jugar eh, Estos tipos de, de finales Así que eh, pueden estar más tranquilos Yo creo que van a tener sus chances ¿Y seguís la Liga Nacional? A no, medio lo de, lo sigo, de papá lo, lo sigo. Sí, sí, lo sigo eh, Sigo los partidos eh, de verdad que no los puedo ver Porque por diferencia horaria Me agarran muy tarde, pero bueno cuando me levanto, eh, miro un poco lo, las estadísticas y, y demás, así que sí, que, sí que estamos pendientes aparte también lo comentamos con, con Nico Brucino en, en el vestuario así que eh, sí que lo seguimos Bueno Nico te agradecemos el contacto, eh, será hasta pronto y ojalá que vuelvas con todo a, a jugar Bueno, muchísimas gracias ¿eh? un, un abrazo grande y un saludo a mi familia que seguramente me está escuchando, así que eh, bueno, un fuerte abrazo Excelente. Bueno, hasta ahí Nicolás Ricciotti, ¿no? Capitán de ese Iberostar Tenerife, que jugará... El...